...refiere a la cuestión política, dice que no es un paro político porque hay trabajadores que estaban necesitando esta suma fija y también le contesta al Comité Radical que hoy salió a apoyar políticamente a Leandro Alto el Intendente de Santa Rosa. Si querés lo escuchamos. Lo escuchamos a Pedeontap. ...de hoy, esto fundamentalmente significa es ofrecer a las partes en conflicto una mesa de negociación donde cada uno puede exponer pero... Sin la atención de tener gente movilizada, sin la atención de tener que resolver el conflicto y sino darle una, un marco de evolución y poder llegar a un final feliz, la negociación colectiva es una herramienta que tenemos potestad en la subsecretaría de trabajo, y en el día de ayer yo no la dicté porque eh, desde la Intendencia me pidieron tiempo porque estaban haciendo negociaciones con algunas instituciones públicas o privadas, no, privadas, las dos, una, una, la cooperativa y una cablera, para ver si se consiguieron esos fondos que permitieran dar una solución definitiva. Visto que esto no ha llegado, visto que esta negociación se va a alargar un poco en el tiempo, nosotros lo que le ofrecimos fue esto para que pudiera de una u otra manera... Eh, vuelvo a repetir, sentarse en una mesa Seriamente, objetivamente Y permitir que cada una de las partes Pongan su posición Y que ojalá para los santarraseños podamos tener un final feliz A partir de ahora se normaliza la, la situación En la municipalidad, los empleados deben volver al trabajo A partir de la comunicación eh, El municipio Tiene la obligación de no tomar medidas Ni laborales ni disciplinarias Y los trabajadores tienen que reintegrarse A sus puestos laborales Eh, y eh, ofrecer la contraprestación laboral como si el conflicto no existiera. Pasados los 15 días, si esto se llega a un final feliz, se firma un acta y se termina la cuestión. Si pasados los 15 días no se pide, digamos, una ampliación del, ter del tiempo para seguir negociando y se da por cerrada o en la primera reunión, alguna de las partes da por cerrada la conciliación, los efectos dejan de, de existir y se retrotrae la situación. ...al día 15, cada uno era lo que tenga que hacer. Bueno, ¿Cómo lo tomaron las partes a la medida? No, muy bien, muy bien. Eh, vuelvo a repetir, no, yo no quería tomarla sin consultar. En el día de ayer, ustedes saben que yo fui al municipio, tuve una muy buena reunión donde estaba eh, Alto Laguirre con su equipo, inclusive estaba la concejal Georgi, donde ellos me plantean ciertamente la problemática que tienen. Pero también hay una problemática de los trabajadores, con un legítimo reclamo que es que se negocie su salario... Y en función de eso yo veía que las partes no estaban tan lejos, pero es verdad que el intendente en esta fortaleza del paro no podía dialogar porque si no entraría como condicionado, pero también es cierto que la parte gremial no puede bajar una medida de fuerza de esta característica sin una promesa, sin una negociación. Entonces, bueno, para que no haya ni vencedores ni vencidos, la decisión la tomamos desde la Subsecretaría de Trabajo y le ofrecemos a ambas partes un marco normativo de negociación con el contralor o con el vedor o con el arbitraje, si ustedes quieran, de eh, la Subsecretaría de Trabajo, de la Delegación de, de Trabajo de Santa Rosa. Ayer Leandro eh, se mantenía y sostenía que el paro era ilegal. ¿Es ilegal o, era il o no? Ojalá algún día sea juez y lo pueda decir. <ríe> Sería bueno. No, eh, eso, el, el, yo, esto tiene que quedar claro para todos. La legalidad o ilegalidad de un paro lo determina la justicia. Ni un funcionario provincial ni un funcionario nacional, ni un funcionario municipal del Ejecutivo. Digamos, a vos te puede caer bien o mal una medida, pero hay cuestiones que están establecidas por ley, y la legalidad o ilegalidad va por la justicia. La legitimidad o ilegitimidad o e de la medida, no tengo presentación del municipio ninguna en esa, en esa característica, la determina la Subsecretaría de Trabajo porque es competencia de la Subsecretaría de Trabajo. Esto... Uno lo entiende eh, en la cuestión de la persuasión, la disuasión que se puede hacer con algunos mecanismos de algunos trabajadores que quieran estar en, en, en que quieran el paro y dicen, bueno, mirá, que esto puede ser legal, no pero no es así, ¿entendés? Ahora, desde la visión eh, muy subjetiva que puede uh -huh. tener algún funcionario particular, puede hablar de la ilegalidad, después lo tendrá que demostrar en la justicia. ¿Esto se solucionaba políticamente antes? Me parece que hubo, este es un conflicto que viene de arrastre, que explota o implosiona por esta cuestión puntual, pero ven, venimos teniendo problemas en Espacio Verde, venimos teniendo algunas cuestiones que se fueron sumando y que generó, la verdad que a mí también me sorprendió, y lo hablábamos con mi equipo de trabajo, nos sorprendió también el, el acatamiento que tuvo esta medida de fuerza en el ámbito municipal, trabajadores no habituales o no habituados a tomar esta medida, pero bueno... Eh, me parece que es, fueron muchos condimentos que fueron haciendo que la olla tomara presión y esto terminó así, ahora, me parece que ahora tienen que ser absolutamente responsables de una parte y de otra parte, porque tampoco creo que la solución sea a la primer medida un paro por tiempo indeterminado, porque ahí no tenés vuelta uh -huh. ahora el quite de colaboración el paro por un día, por dos días el paro por tres días y vemos 20 digamos que hay otras salidas también que la parte gremial, pero bueno las bases así lo decidieron uh -huh. La conducción del gremio tiene que acatar la decisión de una base de asamblea y me parece que tampoco le dejaron mucho margen a, a la conducción del SOE como para modificar una decisión que estuvo, pero aparte, defendida por los mismos trabajadores. Se le preguntaba políticamente por la ayuda que no recibió del gobierno provincial. No, ningún intendente recibió ayuda y ninguno tuvo conflicto. O vos viste un paro en la provincia, en algún lado. No, digamos, acá hay una cuestión, hubo una decisión donde nosotros tuvimos que negociar con nuestros trabajadores estatales, y ustedes saben que fue una una, una discusión difícil, donde los trabajadores provinciales no recibieron regalos, sino que hicieron un esfuerzo para acompañar esta medida. A ver, por eso te digo, me parece que no hay que confundir, no hay que confundir, y tampoco hay que hacer lo que no querés que te hagan, porque yo hoy veo un comunicado... ...del radicalismo... ...que politiza una cuestión que no está politizada... ...y que todos sabemos que no es un paro político... ...todos lo sabemos que no es un paro político... ...porque hay muchos pueblos... ...y localidades de la provincia de La Pampa... ...que no tuvieron... ...y son radicales y no tuvieron este conflicto... ...entonces a ver... ...cada uno debe ser dueño de su propio destino... ...ahora, quererlo politizar... ...y querer hacer de esto un chiquero político... ...es un juego muy difícil... ...pero después no hay que alegar en su contra su propia torpeza y hacerlo cargo al peronismo de un conflicto que el mismo radicalismo está politizando. Este es un conflicto laboral por un reclamo salarial donde sí, muchos estamos sorprendidos del alto acatamiento que tuvo esta medida y del de acompañamiento que tuvo la conducción al tomar una medida que creo particularmente que se podría haber evitado el tiempo indeterminado. Pero bueno. ¿El gobernador está preocupado por el conflicto? Muy preocupado. El gobernador hoy me convocó a la mañana, me pidió eh, un análisis de la situación y fue quien eh, me solicitó que dictara la conciliación obligatoria para dar un tiempo de negociación en un marco de paz social. Digamos, volvemos, apelamos a la responsabilidad que tiene el gremio de ahora en más para conducir su petición en el conflicto, pero mucho más apelamos a la sabiduría, a la sapiencia y a lo que tiene que poner el municipio para solucionarlo. Pedeonta, subsecretario de Trabajo.